¿Qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Significaría percibir energía directamente separando la parte social de la percepción percibir la naturaleza intrínseca de todo Lo que percibimos es energía pero como no podemos percibir energía directamente procesamos nuestra percepción para ajustar esta energía a un molde Este molde Es la parte social de la percepción y es lo que intentaremos separar. hay tan solo converte quiero ver amanecer quiero ser día quiero ser ese papel que me enrosca las ideas que me dejan ser tanta luna paranoica tanto humo que no deja ver y yo no puedo ver Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. ¡Ah! ¡Qué frío está este invierno! Muy pero muy buenas noches. Llegó, llegó el jueves. Llegó la reja Paranoia en vivo. Estamos en Radionauta 106.3 en el Centro Cultural Olga Vázquez. El encapuchado que me acompaña, como hola, siempre, de hola. este lado de la pecera. ¿Cómo andan, cómo andan y hoy todos? nos hola, está Juan, operando estás? Juan. Nos van haciendo ahí como un zigzag, sí, ¿no? Sí, sí, no, un, de. un cambio, de... ¿eh? Sí, sí, sí, como un pase. Qué, qué bueno que llegó el jueves Sí. Para... Qué lindo otra vez acá en la reja paranoia. Para poder compartir entre nosotros y entre todas las personas del otro lado que están. Obvio y siempre reivindicando a Flipper, por favor. Reivindicando que Flipper. Que Flipper era flipa. Flipper era flipa. Eso es... hay que no. tenerlo porque fue lo que nos trajo a este programa, ¿no? La gran mentira del sistema que sí, Flipper sí. era flipa. Sí, para que todos vayan recordando sabemos que Flipper en realidad era una actriz. ...que resolvió cinematográficamente ser eh, de las mejores actrices que vimos... Eh, ...para todos era increíble todo lo que hacía esa flipa... ...y nos hacía re flipar a todos... ¿Pero vos decís que ella estaba actuando o que en realidad estaba siendo obligada a actuar? No, no, eh, yo estoy reconvencido que actuaba, era una super actriz... Imaginemos que si fue lo suficientemente inteligente como para suicidarse, claramente sí, entendía sí, sí, que sí, era sí, una ficción sí. y que estaba actuando. Sí, sí. Eh, parece ser que los delfines reconocen sus imágenes cuando son grabadas. Eso es una locura. Y creo que se descubrió, sí, con los primeros delfines que se tuvo en cautiverio, ¿no? Cuando se ven. Sí, cuando se ven. Eh, creo que nosotros como humanos también tenemos el mismo reflejo. Desde muy chicos... Rápidamente entendemos que lo que hay en un cuadrado, como una imagen, no somos nosotros. Pero nos reconocemos a nosotros mismos. Entonces debe ser algo... Algo que ellos también pueden hacer rápido. No, no sé cómo será, no en sus mentes ni en las nuestras, cómo reaccionará el cerebro para deducir todo eso, pero parece ser que se dan cuenta, y nosotros también, que somos nosotros. Es que son grandes portales, ¿no? Sí, Los delfines grandes, sí, grandes sí. portales. Si nos habrán a, a hablado. Si <risa> nos habrán hablado. Muchos temitas distintos para hablar esta sí, noche. Esta noche, siempre repasando un poco, ese texto que, que leemos al principio, como les contamos. Eh, Es un relato, un, una especie de, de fragmento de una charla que tiene Don Juan, que era eh, una especie de chamán brujo mexicano con el que Castaneda, que es el escritor de los libros, eh, se encuentra y tienen en estas charlas en donde Don Juan le iba revelando a Castaneda que existía la energía y otros mundos verdaderos, y a su vez se los iba mostrando con... Eh, Más energía o más exacto, poder. Exacto, porque nuestra idea de este programa en vivo y en directo es poder romper no con esta reja, con esta sí, percepción. Sí, y saber qué hacer con las rejas, con nuestras paranoias, con esos eh, bloqueos o situaciones que nos van pasando y que nos vamos, eh, por un lado, desconstruyendo y generando energía nueva o... o por ahí probando situaciones nuevas que eso nos hace tener energías diferentes o pensamientos diferentes y, y buscando qué hacer con todo eso, ¿no? Cambiar de piel, ¿no? Cambiar de piel de las pupilas sí, sería sí. también como si se pudiera sacar una pielcita de los ojos claro, tal y ponerse cual. otra, es lo que, lo que estamos intentando, ¿no? Un poco en, en la reja paranoia. Sí, y trayéndole temas con los que Don Juan y Castanea se tuvieron que encontrar eh, Don Juan de por sí, él ya venía con toda una información porque él pertenecía a una especie de clan, como había, eh, vamos ahí, lo fuimos contando, pero bueno, se lo vamos contando de vuelta. Este, al pertenecer a este clan, a Don Juan ya se lo había eh, pasado por aprendiz, ¿no? O sea, ya Don Juan no era un aprendiz, sino que él ya podía Había pasado de eh, nivel. De, sí, él ya podía ser una especie de benefactor que es algo de lo que vamos a hablar ahora o una especie de, de guía que también eh, eh, así se los nombraba, cuando vos acudías a un brujo, cuando acudías a un druida, cuando acudías a alguien Con facultades diferentes, mágicas o poderes diferentes, era ya una persona elevada, ¿no? Alguien a la que vos acudías porque sabías que sabía o tenía un conocimiento más que vos un poder y te iba a ayudar, ¿no? En, en, en el caso de que ibas a pedir ayuda, ¿no? Y la pregunta es, en realidad, ¿no sería mejor eh, aprender a ser druida o aprender eh, los pases mágicos para que esas respuestas las encuentres? Bien, estás, de... estás en el punto justo. Por eso Don Juan le dice a Castaneda. Como diciendo, bueno, vos te cruzaste conmigo Pero todo el mundo en realidad eh, Puede hacer lo que hacemos claro. O sea, todo es... ser Tanto, porque esto Don Juan lo va revelando no Cada uno de nosotros Pertenece a una especie de fibra energética En donde está La totalidad de sus capacidades En esa totalidad de sus capacidades eh, El humano Ocupa, podríamos decir La fibra que tiene que ver con la realidad Del hombre Es una realidad que es nuestra, que va eh, modificándose, pero sigue siendo del hombre, nuestra claro, realidad. Del ser humano. Del ser humano. Entonces Don Juan en estas prácticas llega un momento de, en sus enseñanzas en donde eh, a Castaneda le hace, podríamos decir, un acto que él nunca había visto. Él había pasado varios años con Don Juan entre las montañas, entre la sierra y siempre lo había visto vestido como, podríamos decir, eh, autóctono del lugar. Y eh, Don Juan, para explicarle esto que nos vamos a estar explicando entre nosotros y vamos a estar charlando, cambió totalmente su vestimenta y lo llevó a la ciudad y se presentó como un hombre rico, en donde Castaneda se quedó de la cara porque el chabón lo conocían en restaurantes, tenía cuentas de banco, o sea, era un personaje... en sí, personaje en la urbe exactamente, donde Castanea queda de la cara porque él se presentaba en la ciudad como un hombre que era rengo y no veía Es una locura, <risa> nada, que ver. nada que ver la gente le da de comer gratis viste. Era... Castanea queda muy impresionado por todo, pero Don Juan lo que le va a explicar a Castanea estas condiciones es esto que vamos a charlar, Don Juan le presenta a Castanea esto, le dice en un momento hay una realidad completa, completa que, que sería todo aquello que conocemos Que antiguamente, y para él que fue enseñado de esa manera, se le decía tonal. Eh, para nosotros, los seres que estamos en esta realidad, el programa anterior medio que lo explicamos. Nuestro primer anillo de poder es el que crea la totalidad de la realidad. Váyanse al punto que vayan. Ese sería el tonal. Ese sería nuestro tonal. Pero ese, ese tonal eh, tiene unas condiciones que tiene que ver con un consenso. Entonces vamos a tratar de dar ejemplos para que se entienda. Entre humanos entramos en consenso para que cada uno de nosotros a veces cree lo que tenemos puesto o nuestra forma de ser y demás. Eh, Imaginemos ¿no? que esos consensos dentro de, de la realidad que creamos como hombre es constante. Vos te estás poniendo de acuerdo casi con todas las cosas. Con, no sé, con lo para que. Para que existan. Para que existan. Y para que vos también existas. Es, eh, exista. Te, estás, te poniendo. estás poniendo de acuerdo constantemente. Por eso hablamos en el programa anterior. Hablamos de este primer anillo que se nos iba, este poder, esta energía que perdíamos casi al entrar al mundo. casi sí, En el momento la, de nacer. De nacer, ese... porque casi constantemente nos estamos poniendo de acuerdo con la realidad. ¿Pero por qué Don Juan le trataba de explicar esto eh, a Castaneda? Porque Castaneda ya había vivido muchas experiencias, muchas, muchas, muchas experiencias a través de esto. ...de benefactores o a través de maestros... ...en este caso como Don Juan... ...y benefactores, lo que hablábamos también en los programas anteriores... ...estas plantas de poder... ...estos, eh, no sé... ...peyotes, estos eh, hongos... ...estas eh, diferentes plantas... ...ayudines, ayudines claro, para ...estas, la estas diferentes plantas que, que a Castaneda le habían permitido ver otra realidad... ...entonces Don Juan lo que le quería terminar de explicar y que entender... ...es de que existe una realidad... ...la que todos conocemos, la que todos percibimos, la que todos vemos... Pero que se puede eh, expandir. Y uno hace la pregunta correcta, porque Castaneda la hizo. ¿Y a dónde la expandís? Hacia lo que no conoces. O sea, la realidad conocida se expande hacia lo desconocido. Hacia el vacío. Hacia el caro, hacia lo que no existe. Entonces ahí Don Juan le trata de explicar a Castaneda: que dice. Eh, Viste cuando vos ves otras realidades. Bueno, esa es una realidad que no es ordinaria. Entonces vos la podés clasificar, ya que sé yo, la, la convertís como en algo. se entiende Por eso se utilizan estas palabras Yo sé que a veces son complejas de entender Pero eh, síganme y escuchen Realidad no ordinaria Quiere decir que Como existe la realidad ordinaria Existe la realidad no ordinaria Que no tiene un orden, exact básicamente Ordinario de, de, de orden o no orden Exactamente, como que lo que le trata de explicar Don Juan es que en esta especie de tonal Está todo ordenado Entendido Casi nada se sale del lugar y en la otra realidad, y está todo más confuso, y se necesita mucho más poder, que era lo que estamos diciendo. A veces eh, estos seres que se nos aparecen y nos hablan, ¿por qué están del otro lado? Porque consumen ese poder constantemente y viven en el constante de eso. Por eso se, se pueden llegar a conocer con la palabra de benefactores. Exactamente. ¿Por qué bene son benefactores? Porque nos explican que existe otra realidad. Una vez que nos explican que existe otra realidad, nosotros... a través de esfuerzos monumentales y de mucha práctica y de muchas y de muchas vidas sí, de, de, de muchas de, vidas de muchas consecuencias claro de muchas consecuencias eh, se nos Se nos permite, sí, sí, cuando los extraterrestres... Los extraterrestres, sí, sí. eso queremos decir. Ahí recién se cortó un poquito el micrófono del Vasco, ahí Uf, se está vez. cortando luego, sí, debe sí, ser sí. esto... Ahí está, son eh... los extraterrestres. Por favor, por favor, déjenos terminar el programa y después se pueden llevar la computadora. No, es que ellos quieren termine... saber todo, quieren saber todo, quieren estar acá. Les interesa tanto el tema que quieren estar presentes. Eh, bueno, Resistamos. sí sí vamos, vamos a agarrar el hilo ahí justo. Una vez que nosotros a través de muchas experiencias, como dice la tía, eh, muchas eh, cosas que podemos percibir que no existen en la realidad ordinaria, podemos transformar una realidad excepcional o una realidad especial. En esa realidad especial, realmente nosotros vamos a implementar ese poder extra que generamos con un segundo anillo de poder. Pero entonces, eh, los elementos que se necesitan para la eh, para o sea la realidad. La realidad ordinaria es la que siempre está constante. Para la realidad extraordinaria se necesitan elementos de la realidad no ordinaria. Exactamente. Y de la realidad ordinaria. Exactamente. O sea, como de la realidad ordinaria y no ordinaria, se pueden sacar sí. los elementos para la extraordinaria. Exactamente. Lo estás leyendo perfecto, perfecto. En esa extraordinaria lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos la experiencia. O sea, no, pongamos el ejemplo, ¿no? no nos cruzamos con un Don Juan, no nos, no nos hablan los entes, eh, no nos pasa... casi nada extrosensorial eh, no estamos dispuestos a eh, abrirnos y a, y a que esas sensaciones de malestar o de bienestar, sentirlas como algo, algo que es tangible, que se puede tocar. Que se puede transformar en otro es, orden. Exactamente, que tiene otra, otro orden. Entonces... Eh, esas experiencias son muy importantes para después, como estamos, como estamos diciendo y lo aclara bien la tía Crear la otra realidad, que ahí sería la realidad extraordinaria Y lo vamos a cortar acá nomás, lo vamos a cortar acá nomás y, y vamos a dar una palabra clave Una vez que nosotros creamos la realidad extraordinaria Ahí nos transformamos en un ser de conocimiento o, o en un hombre o... o o mujer, o lo que Ser nosotros humano. querramos, pero con, con esa conciencia en una constante verdadera. ¿Se entiende? Porque sin entender el otro con mundo... Con la conciencia en la constante eh, verdadera de lo extraordinario. Exactamente. Si no entendés el otro mundo... Es como que siempre te está faltando algo, siempre estás pensando que hay algo más. Siempre vamos a encarnar en seres deseantes todo el tiempo. Claro, ¿no? vas, vas a seguir algo... queriendo conocer el otro lado y no ir encontrando herramientas o formas. Es que en realidad las explicaciones eh, se buscan mal simplemente por la primera gran mentira es que Flipper era Exactamente. flipa. Exactamente, imaginemos que desde ahí nos van como confundiendo y desde ahí no nos permiten... Ver que hay otras realidades. Es que hay como un bloqueo, ¿no? En la información, en la comunicación. En este en tiempo el... hay un gran bloqueo, bien tía, hay que decirlo. Realmente estamos como invadidos por muchas cosas que, que a veces no son tan así, pero es tanta, tanta, tanta, que bueno, en un momento terminás viendo y leyendo cualquier cosa, ¿viste? Por eso estamos acá en la reja para, paranoia sí, resistiendo para no resistir, te... sí, sí. Vamos con el primer temita dale, musical dale, de entonces, esta edición. Ahí nos vamos. Uf. Our next guests, our next guests are, are Fly, Fresh, Dope, and Fat. Uh, their new CD, of which I have a copy right here, Ill Communication, entered the charts at number one. Uh, and now they're part of the big Lollapalooza tour. Ladies and gentlemen, here they are, Beastie Boys. Hey. Está la reja paranoia la reja paranoia donde reivindicamos que flipper era flipa que flipper era, era. jueves de 20 a 22 horas, horas 20 a 22 horas la reja paranoia radionauta 106.3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 Volvimos, acá estamos, volvimos, sí, volvimos. Sí, siempre acá estamos. dudo, tengo una duda y lo tengo que decir Dale, a ver. Siempre dudo si sí, las son las 20:20. 20, sí. el programa empieza a las 20 ¿Es buenas tardes o es buenas noches? Sí. A las 20, es más buenas noches Yo tirando, sé que ¿no? vos te, esto del el tiempo, sí, me, me la afecta. hora No dije que eh, día era hoy Bueno, a ver, vamos a empezar ¿Qué día es hoy, Julio? Hoy es 4 de noviembre Muy bien 4, bien, 4 del bien, 11, bien, bien. igual ya con los ¿Temperatura? Con los, La temperatura es de. hoy la había visto y era de unos 26 grados. Bueno, bueno, 26 bien, grados bien. parcialmente nublado en la ciudad de La Plata. Y para mí, si te gusta decir tarde noche. Buena, muy buenas tardes noches. O sea, buenas tardes noches. Buenas noches. Buenas noches tardes. No es tan tarde de noche. No es tan <risa> buenas tarde. Buenas tardes noche. porque no es tan de noche. <risa> no es tan bueno, tarde noche. Sí, no, es, es tarde noche, pero no es tan noche tarde. qué difícil. Lo voy a pensar. Capaz que un programa digo buenas tardes, otro digo buenas noches, se puede puede variar, sí, ¿no? Puede Sobre variar, todo acá en, en la reja, en la reja sí, para la reja para, navidad, puede variar todo. Vamos con el segundo temita bueno, para hablar en este en esta séptima edición, ¿no? Lo dije. Mirá, Los números 7, 4 y 11. Me gusta el número 7? Me gusta el número 7, el 4 y el 11 también. Bien, bien, bien. Che, bueno, como siempre les les contamos y, y acá por más que estamos en contra a veces de la historia ¿Sabe? No es que estamos en contra, es que siempre queda el margen a la duda. No, es, es que simplemente... el estar en contra es dudar casi. Es dudar, veces. claro, sí. No, sí. No, no queremos destruir, no somos, no sé, bloqueadores. Pero igual también hay una historia que nos formó, entonces también es de lo que necesitamos por hablar. La, por eso la discutimos o la negamos muchas veces. Eh, forman parte de esta realidad. Pero forman parte de algo que, que, que se contó. Y bueno, casi siempre les traemos algo histórico Y en este caso traemos un tema interesantísimo Que es el... Eh, podríamos decir la novela de Drácula Y el cuento que parece ser que fue verdad Drácula de Bram Stoker Claro, este, este, este señor, Bram Stoker Vamos a, a, a decirle señor eh, Él... Cuando quiere publicar el libro de Drácula, en realidad él se presenta a la editorial en Londres diciendo que él quería presentar un libro que era verídico. O sea, él quería decir que el libro eh, no era ficción. Es que este ser, que él se aclara bastante. Bueno, vamos a contar un poco qué, qué dato tenemos y qué, qué sabemos y por qué trajimos este tema a colisión. Porque hace muy poco tiempo un fanático de la obra de Stoker, un, un personaje, podríamos decir, eh, de Yanquilandia, Se contacta con uno de los nietos de este señor Stoker y le dice, che loco, ¿no tenés los manuscritos verdaderos de Stoker? O sea, el papel escrito a mano por el chabón que presentó para escribir el libro de Drácula. Le dijo, che, vos es que me parece que en un castillo esos locos que tenemos por ahí, está, lo encuentran y se lo ponen a leer. Y una vez que se lo ponen a leer descubren algo muy raro y consecuente de esto que estamos diciendo. Él nunca en esos manuscritos usa la palabra ni vampiro ni drácula. No, la, no usa esas palabras. Utiliza otra... Utiliza, los me, menciona de otra manera lo que está menciona sucediendo. Menciona como un no muerto. Y me parece que hoy, hoy justo hablábamos de, de que las palabras explican y las palabras tienen poder para, para que entendamos. No es lo mismo decir... Drácula o vampiro a decir no muerto escuchemos el no muerto o sea como que no se muere o no murió o algo pasó pero ese ese realidad, esa etapa no la pasó claro la imagen del Drácula en realidad es medio no muerto porque él viste que duerme en un ataúd lo que se conoce claro. pero en realidad no es no muerto sino es medio que chupa sangre bueno ves ¿no? eh, creo que esto que estamos hablando no por eso reivindicamos que Flipper era flipa o sea Que El cine después, o que la literatura más eh, comercial deforme todo, y bueno, casi ya no. no, no, no ¿qué, ¿Qué vamos a decir? Sí, sí, obvio, agarra cualquier cosa y la transforma en algo muy eh, sonso, vacío, Pero, tal a ver, vez. Está bueno analizarlo eh, y más en estas épocas que se viven donde. No nos olvidemos que Stoker es una persona que tiene que ir a un lugar para que se le publique algo. Hoy claro. en día nadie necesita ir a ningún lugar Exacta, para que se le publique nada con todas las redes. Entonces, más que nada ahora, tener un poco de cuidado con A lo ver, que... seguimos contando un poco de esta, este, este señor Stalker y, y, y nos metemos ya en algo que es medio tenebroso, verdadero. Me encanta, me encanta. Parece ser que él escribe el libro basándose en su propia vida. O sea, él cuenta una historia y dice... Que hace mucho tiempo atrás, él, él era de una familia adinerada, obvio, vivía en una especie de castillo, pero era, él era un nene muy enfermizo, o sea, na, había nacido con estas enfermedades pulmonares que te, que te agarran esos picos que te morís. Sí, en o esa sea, época también en esa era época como al toque. Entonces, fuiste. a él, pongámosle, desde que nació, nació enfermo, y cada un periodo de tiempo tenía unas recaídas de esas que te morías. ¿Pero por qué sobrevivía? Que esa es la gran pregunta. Parece ser que en la casa de él, o sea, en esa casa donde él vivía, había una especie de sirvienta, una, una chica que cuidaba o que limpiaba la casa, que para la familia no tenía más de 15 años. Pero él notaba que pasaba el tiempo y a ella no le pasaba el tiempo. Que siempre tenía 15 años. Y él recordaba un momento muy particular, porque parece ser que esta chica... cuando él se enfermaba así re grave que estaba por morirse, medio que se encerraba en la pieza con él, le decía a la familia que se vaya afuera y cuando ya pasaba el otro día el pibe se levantaba como nuevo. La familia, claro, pongámosle en esa época, si te curan al pibe así, vos ni preguntás no vas a hacer ni, muchas preguntas, ni qué ni... pasa ni nada. Entonces, siguiendo el relato de Stoker, ¿no? o sea, nos estamos basando en este... En este señor que era muy fanático de él y su bisnieto o, o tatarañeto Que están un poco desmarañando toda esta historia Siguen contando que este señor eh, Stoker Tiene el último recuerdo de una especie de curación que le hizo esta, esta chica En donde él recordaba muy, muy fiaciente que ella se había cortado Le había dado de su sangre y que ella había bebido de la sangre de él Primero que la recuperación de él fue muy milagrosa, ni él se la comió. Parece ser que Stoker hubo, hubo un intercambio de sangre. De sangre, Santos. exactamente. Parece ser que Stoker después de eso fue campeón olímpico, era medio un Capitán América, era Super un poderes. superhéroe. Sí, sí, sí. Él se dio cuenta de eso y no le no le cayó como moco de pavo. Él se acordaba de esas situaciones de Nene y él notaba su diferencia física. ante las demás personas entonces se convirtió no solo en una persona inteligente sino en una persona con una gran duda ¿por qué él notaba todo ese vigorismo sabiendo que algo había pasado con esta chica? Bueno, y acá nos metemos verdaderamente en la novela que él escribió, novela, vamos, vamos a quitar que la novela en este relato que él escribió y que quería ¿no? publicarlo... Autobiográfico un sí, poco. Sí, un, un autobiográfico decir. en donde él aclara en estos manuscritos también agradece mucho al hermano que estuvo muy involucrado, a la novia del hermano que fue la que quedó eh, metida en esta especie de gente no muerta o, o seres no muertos. Y él, que parece ser que sí se enfrentó Con esta especie de, de, de villano O de ser eh, eh, Indestructible Porque después de 40 años Él de haber vivido, más o menos, calculemos que Si esto le pasó hasta una edad de los 7 o 8 años, él ya tendría Unos 40 y monedas Él dice "Che, Yo quiero encontrar a esta chica Porque yo recuerdo verdaderamente que mi vida cambió después que ella me hizo una especie sí, de... Sí, básicamente que le tomé la sangre y tomó mi sangre. Exactamente. Yo tengo una experiencia casi paranormal que quiero resolver con esta chica y la quiero encontrar. Bueno, entonces el hermano, la novia del hermano, y parece ser que otra persona más, se embarcan en encontrar a esta chica. Imaginemos que en Europa en esa época sí, sí, viajaban a más que las personas ricas y todo lo que, O sea, bueno, él era de ese tipo de persona. encuentra a esta chica. Y lo más loco de todo, que cuando la encuentran, la piba era más... O sea, parecía más chica de cuando sí, él la recordaba. Ahora tenía siete. Sí, o sea, sí, si sí, antes sí, tenía sí. 15, ahora tenía sí. siete. Eh, como que él se sorprende mucho de eso, ¿no? Como que no lo puede creer y pide explicaciones. Y ahí ella le explica... que pertenecía a una especie de gente no muerta y que lo único que ella quería era que el loco deje de molestar. O sea, como que realmente... Que se tranquilice, toma, dale, callate la boca. Eh, que... Claro, la situación fue que él se da cuenta de que esta, esta chica pertenecía a una especie de culto en donde el jefe o, o el que mandaba en estas situaciones... Era esta especie de, de, de. ser mitológico. O sea que vivía hace mi, millones de años en el planeta. Y bueno, él parece ser que termina enfrentándose. O peleando. De alguna manera. Eh, como cuenta en, en, la, en, en la narrativa de Drácula, ¿no? Uno, uno encuentra a Valhensin. Al otro pibe. Que lo terminan enfrentando. En donde. Bueno, Drácula, al medio que termina engañándolos. Entonces. Eh, esto. lo que relata, podríamos decir, el familiar de Stoker y esta persona fanática de él, lo que revelan, ¿no? lo que nos están contando ahora en el 2021, es que esta chica negocia con este ser diciendo che, dejá vivir a los pibes, o sea, ya te quedate con una de ellos. Porque bueno, parece ser que una de las pibas quedó metida en eso. Dejá a los pibes tranquilos, que yo te sirvo para siempre. O sea, como que ella se da a esclavitud eterna eh, ante este ser y Stoker ahí logra escapar o, podríamos decir, tiene una vida normal o pasa que este monstruo tampoco lo persiga y eh, escribe esta, este relato. Y ahí, ahí uno salta va a la duda y dice... Eh, Bueno, si esto se hubiese aclarado al principio, capaz que saltaba que había muchos seres no muertos entre nosotros. Y que una de esas eh, capacidades que tenían era la de beber sangre. Claro. Que no era otra cosa eh, más rara, claro. ¿no? insisto, no nos olvidemos que eran otras épocas, se, la percepción era muy distinta, había espacio y había lugar para... para poder eh, esto, estar con demonios o hacer intercambios con demonios o con bueno, otros hace, seres, eh... simplemente porque el momento histórico del planeta en cuanto a contaminación, en cuanto a ruido, en cuanto a un montón de cosas, permitía que esta comunicación exista. Sí, la duda, la duda que nos queda todo, la otra vez damos otro ejemplo del de, eh, maestro Tortuga, que había aparecido en Japón, como contábamos. Tal vez en esa época... Estos seres entraban en un lago, en un Exacto. río, en, en una cueva y pasaban a otro mundo. Capaz que en esa época había otras otras dimensiones mucho más pegadas a las nuestras. Entonces pongámosle, capaz que ese Era ser Era más fácil. Claro, capaz que ese fácil. ser iba a, a, al castillo donde había aparecido por primera vez, pasaba por un portal y se iba a su a su a su mundo, a su a, a su realidad. Eh pero bueno parece ser que entonces como como seres humanos que somos no nos da muchas veces la, la cabeza y parece ser que Stoker lo quiso matar o sea eh, estos casos de Al demonio sí estos casos porque después el vampirismo tiene muchas estructuras eh, eh, en Rumania por esto que viene de de este este cómo se llamaba empalador medio eh, bueno Draculia, no sé cómo era su apellido, eh, que era terminaba siendo un general que, que terminó teniendo una guerra y empalando gente. Se mezcló después todo un poco, pero es verdad que por esas zonas, en Rumania, en, eh, en lugares así, donde la cultura estaba muy metida eh, a lo místico, ¿no? estaba muy enraizada, había un montón de ritos increíbles. Había uno que me sorprendió mucho que era... se soltaba a un caballo con una virgen encima del cementerio y si el caballo no pasaba por una eh, podríamos decir eh, lugar en donde había alguien fallecido, ese era un vampiro se destapaba el cajón, pum estaca eh, el corazón y, y, y se acabó eh, o sea, listo, ya está sí, sí, se acabó era así y, y, y bueno, y me quedó sorprendido esta situación de decir, wow, y eso que se dedicaba a todo el pueblo bueno, entraban en, en mis dudas, ¿no? Pero bueno, era... Bueno, por lo menos no le hacían mal al caballo, que eso me dejó tranquila. <risa> porque cuando empezaste a contar dije... Mmm, Algo va a anda? pasar con el caballo. Algo va a pasar con el caballo. Bueno, igual, no sé. Habría eh... que ver si también sí, el caballo estaba de acuerdo en ser el termómetro no, no, espiritual. Eh, claro, eh, cómo, cómo un, un pueblo, una sociedad trataba de manejar la situación, ¿no? ¿Cómo, cómo la trataban de manejar eran algunos ejemplos. Pero bueno, quedémonos un poco con esto que hablábamos eh, al principio. En esta realidad ordinaria, en esta realidad especial, en esta realidad no ordinaria En donde eh, uno ya le dice vampiros o ya le dice eh, Drácula Bueno, existen Yo creo que hay que convencernos de que existen ¿Lo encontraremos en la realidad extraordinaria o en la realidad no ordinaria? En la realidad no ordinaria, a medida que nosotros eh, le demos posibilidades que existan Van a existir Van a existir Van a existir Bueno, que no quedamos con eso, que, que no, van a existir. No, no. Que van a existir y que existen. Y que Solo existe. es esto que decíamos de la percepción por ahí al principio de cambiar ahí la, la piel del iris, del ojo. Sí, sí, llenarnos de, de, de, de alguna especie de experiencia. Porque, a ver, si conoces a alguien así, ya no dudas más. Es como a veces lo que hablamos. de... Es que de... es el benefactor, en realidad podría cumplir el rol de benefactor. De... A ver, ah, ¿podemos, mira... decir, podemos decir que Stoker, a través de esto... Descubrió que existían y lo quiso contar de alguna manera, pero no lo dejaron. O sea, bueno, sí lo dejaron, pero lo convirtió en ficción, entonces medio que se malinterpretó todo. ¿Y por qué pensamos que no se querrá transmitir eso? En ese momento no se quería transmitir las 100 primeras páginas. Ahí... Por ejemplo, donde cuenta que esto es real, que era el, el miedo, el, ¿de dónde empieza la censura entonces? No, no, eh, se cuenta que cuando él va a publicar la, la novela, o, o bueno, cae a la editorial ahí a, a querer publicar, Eh, justo en Inglaterra estaba esto de Jack el Destripador. Ah, o sea, fue, ah, era. Tenían un época, Bondi. Claro, que era como no, no La por, gente estaba como re asustada, viste. Entonces sí, la sí. de la editorial le dijo común che, mirá, hagamos algo ficción porque ya hay un medio un monstruo creado. Sí, aparte eh, que Jack el Destripador era real, real, o sea, se, se vivía está, en las calles, se vivía en las calles y estamos... vas a escribir un libro con alguien que bebía sangre y sí, era un sí, monstruo. Sí. Bueno, Por eso parece ser que la editorial se lo llevó a la ficción. Pero recordemos esto: que en sus manuscritos nunca dice ni vampiro ni Drácula. Eso también me dejó bastante. Otra de las, una especie de flipper era de flipa, flipper, era, flipa. era sí, básicamente sí, lo así, mismo. Así. Nos vamos, ¿no? Con algún sí, segundo, con temita. segundo temita musical ahí para cambiar ahí el ritmo. Dale. <risa> Chupala Santi, el mejor catering de escabio para mejorar tus reuniones empresariales. Chupala Santi, encontrate con la barra en el Olga Vázquez y tomá lo que puedas. Chupala Volvimos, acá volvimos, volvimos acá, volvimos, acá, estamos, acá en la Raúl. reja de paranoia. Sí, agradecerles, sí, agradecerles en este. Y hay que agradecer a Chupala Santi. Chupala Santi por favor. siempre ahí con una buena birra. Pregúntame qué le... estamos tomando. ¿Qué estamos? ¿Qué nos trajo esta noche Chupala Santi? Porque yo recuerdo que siempre está esa pregunta <risa> Chupala Santi hoy nos trajo una redipa Muy rica tirada de, de barril, o sea, tirada, no, no está embotellada, no está en lata. Así que muchas gracias a Chupala Santi. Siempre con unos buenos resultados, ¿no? Chupala Santi. Sí, ya le vamos a decir a, a Santi. A que Santi venga. que venga, pero no, no toda la gente se, se anima a un vivo en, y ya saben en la que, radio. Ya saben es... que los extraterrestres nos escuchan y eso creo los que inhibe. Es un, creo que es un poquito eso, pero bueno, aclarar que en realidad son nuestros aliados. Sí, están de nuestro lado. Estamos acá en Radio Nauta 106.3, estoy con el Vasco... De este lado de la especera con el encapuchado y con Juan del otro lado. Bueno, y acá vamos a contarle entonces qué pasó esta semana eh, en el Olga, como es costumbre, ya para, para este, estos bloques. Y bueno, contarles qué pasó el martes de Aini. Eh, como saben... Los, los chicos de Aini tuvieron inconvenientes Sí, sí, parece ser que sucedieron cosas, como quien sucedieron dice Sucedieron cosas sí. Siempre en la gran Olga suceden, suceden cosas Sí, sí, eh, así que lo que nosotros por ahí comentarles Es que se estaba realizando una jam de improvisación Una jam en donde había varios artistas, muchas bandas Eh, se estaba activando todo, como saben, yo estaba ahí bailando entre los espíritus, ahí danzando ¿Y qué pasó? Luces azules, luces azules, luces azules eh, Bueno, eh, cayó la policía, cayó control urbano Y nos dijo realmente que no podíamos estar haciendo semejante quilombo Y la excusa fue que hay una vecina aquí en el lugar Que, que bueno, que no no no quiere, no quiere que, que, aliada de los enemigos. Y bueno, cuesta muchas veces estar de un lado o del otro. Yo creo que la vecina está de su lado y bueno, y nosotros tenemos que generar herramientas para poder sostener nuestro lado también, ¿no? No nos olvidemos también, ¿no? que se está estamos en, en elecciones, es verano, empezó el calorcito. ...empiezan sí, no un sé, poco más lo, lo, los ahí, conflictos... Ya, ...por ahí nos escucha gente de otros lados... ...pero bueno, acá en la Ciudad de La Plata... Eh, ...se votó... Es, ...creo que fue hoy... ...no, ayer me parece... Eh, ...un código contravencional... ...algo que ya se venía masticando... ...hace un tiempo atrás... Eh, en, el, en, el, ...en el Congreso... ahí en el, ...se estaba debatiendo... ...y bueno, parece ser que ahora... ...se le dio luz verde o se le aceptó... ...o se, o se va a implementar realmente... Y bueno, por ahí como dice la tía, no estos momentos electorales, por ahí esto de hacer bien las cosas, para un lado y para el otro, no, no, no, muchas veces estas varas que miden no son las más correctas, pero salen a hacer cualquiera, y bueno, eso en quilomba las cosas. Eh, los pibes de Aini la pasaron zarpado, las personas que vinieron, los artistas y la gente también estuvo su rato. No fue el rato que por ahí querían, pero hubo. Pero como eh... siempre, el espacio está. El espacio y va está a y va a seguir estando. Y los eventos van a seguir estando. Y saben que se van a seguir encontrando con bebida artesanal. Se van a seguir encontrando con comida vegana. Se van a seguir encontrando con sonrisas y buena onda. Y con buena música, sobre todo. Y con todo. buena música, obvio, sobre todo. Así que... Pasando ya ese, ese trago ¿no? que pasó este martes, el sábado anterior, o sea, el fin de semana anterior, eh, le habíamos contado desde de el programa anterior que venía la vareta de talleristas. Así que hubo, hubo una gran, gran super vareta de talleristas. Juan es, se ríe porque él estuvo también ahí. ¿Estuviste eh, danzando encapuchado también en.? No, no, en esa vez me tuve que presentar, me tuve que. que ah, tuviste que materializarte Sí, tuve que materializarme para, para tratar de, de, de manejar un poco el sonido ahí, ayudarlo. Eh, porque bueno, también eh, Talleritas presentaba eh, El taller de Sound Painting Y eh, mucha improvisación Y muchas, muchos artistas Entonces había como que Implementar una especie de sonido Que eh, ayudara a que tantos artistas Se desenvolvieran Para contarles realmente En una puesta en escena Había tocando simultáneamente Más de 20 músicos ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! O sea, ¿Cómo sonaba eso? zarpado, zarpado, zarpado, zarpado. Esos 20 músicos, escuchen esto bien, estaban acompañados por alrededor de 10 bailarines. O sea, estaba pasando todo en el momento. 20 músicos más 10 bailarines, todos, eh, podríamos decir, obrando y actuando y mostrándole a la gente que ¿10 estaba... ¿10 bailarines por músico? O sea, no, por no, está, 10, 10 bailarines, bailarines en total, en total que ah, estaban, eh, podríamos decir, unidos... A, a, la, a la situación que estaba pasando no, O sea Algo les habíamos hablado de Soft Painting Esto que mezclaba diferentes artes Y después se dirigía y demás Bueno, se buscó que tocaran artistas en el evento Que hubiera talleres del Olga en el evento Y que el cierre Fuera un acompañamiento de esto Es decir ¿Vieron que se puede combinar todo? Sí. ¿Lo tenés que ver para creerlo? Sí. Bueno, esto pasó este sábado en el Olga Vázquez. Que se puede combinar todo y puede sonar al unísono. Al unísono. O sea, que es un todo y, mismo. Y, y escuchen esto, es improvisado. O sea, no hay nadie que esté siguiendo nada, no hay reglas, no hay nada. Y eso se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo en una constante de algunas horas. ¿Qué nivel de comunicación? Eh, exactamente, cuando el arte fluye, fluye. Y esto, destacar esta comunicación que no tiene que ver con, con el habla, sobre sí, todo, ¿no? Sí, sí. Acá con un amigo tallerista también, el Chapu, eh, estábamos haciendo fuego y algunos choris atrás y que también el fuego danzaba... A través de estos músicos que la rompieron el sábado. Calorcito hizo, ¿no? Para fuego el sábado. No, sí, no yo recuerdo. estaba un poquito lejos, pero ah, estabas, hidratándome bien. Estabas hidratándote. Bueno, siempre el Olga Vázquez brindando estos espacios para hacer ahí de, de un lugar, ¿no? Para sí. ir construyéndonos distintos y para poder romper un poco con la reja. Sí, así que bueno, eh, esto fue algo de lo que pasó en la semana. Sabemos que el mal trago que pasaron los pibis de Aini es un mal trago. Y eh, que bueno. Y que siempre en realidad este sistema de poder o estos personajes van a seguir existiendo, solo es ir cambiando un poquito la, la perspectiva. Sí, ir, ir sabiendo que a veces cuando la disposición no está bien dada, o sea, pongamos el caso de esta situación que nos pasa con, con una vecina, ¿no? Cuando no hay disposición de acuerdo, y bueno, lo único que nos queda es el tiempo. que el tiempo salde aquello que no se puede saldar por acuerdo, ¿no? Eh, pero creo que se pueden existir los dos. Tanto ella puede tener su vida como ella quiere y nosotros podemos tener nuestra vida como nosotros queremos, ¿no? Vamos a seguir con sí, vamos, vamos a seguir vamos con estos temas, con, estos temas <risas> con esta paranoia y vamos a seguir eh, con esta reja que en realidad no existe. Dale, entonces, vamos con otro temita, con ¿no? temita ¿no? Otro temita sí, musical. Tío. Aini, productos orgánicos y del productor. Cooperativa Aini, nada mejor que una lenteja sin agroquímicos, que un buen alfajor cometa y que un poroto aduki libre de Ay, eh, glifosato. Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. Volvimos. Acá estamos de nuevo. Volvimos, acá estamos. Sí, sí. Hoy, 4 de noviembre. Ah, ¿Cómo de me mando H. sola al muere? <risas> Hoy, 4 de noviembre. Este quiere decir que es nuestra séptima edición, es nuestro sí, séptimo sí, episodio. Séptimo episodio. Acá Bien. en Radio Nauta. Bien, y hablando un poco del Olga, y como escuchamos ahí, ¿no?, el, el anuncio de los pibes de Aini, eh, el Olga tiene talleres. Ya los veníamos... ...tratando de explicar, tratando de contar... ...y les veníamos diciendo... ...como acá la reja de Paganoía... ...la información llega a poco... ...vamos a dar dos talleres... ...y en este caso... ...vamos a hablar de un solo tallerista ...pero que da dos talleres... ...y de y este personaje lo hablamos también... ...el programa anterior... ...este personaje es un personaje querido... ...en el Centro Cultural... ...como por ahí decíamos... ...es de los talleristas más grandes... ...en edad, ¿no? ...que está dando talleres hoy en el lugar... Eh, Luis tiene, creo que unos 65 años, tal vez cumplió ya 66. Así que, bueno, él nos ofrece un taller eh, que es, a ver, lo vamos a decir bien: es esquizoanálisis. Esquizoanálisis, sí, se lo tengo tirado <risa> no, a la pecera. Es, no, a la pecera. Es, no, no, es que está bien, o sea, ahí esquizoanálisis. Esquizo esquizoanálisis. Esquizo análisis. Lo, lo queríamos decir bien para que se entienda, porque, bueno. Eh, realmente, para participar de este taller, tenés que estar en alguna situación esquizofrénica, eh, no sé cómo se dice, pero en una situación eh, psicológica eh, que esté, o pasando por alguna especie de tratamiento, o que vos estés en alguna situación. Eh... Claro, una persona diagnosticada con. que se sí, diagnostica. Eso puede, ser, a... puede ser que. este taller que Luis está tratando de implementar en el, en el Centro Cultural es un taller para personas que hayan pasado por este proceso, porque Luis es paciente también, entonces Luis se transformó con el tiempo eh, en un psicoeducador, entonces posiblemente las personas que no hayan pasado por estos procesos no entiendan qué es ser una persona esquizofrénica, o sea... Bueno, es difícil de, de, de, de decirlo, ¿no? Pero aquellas personas que no se sientan en esas situaciones ni que hayan experimentado reclusión, o que hayan experimentado medicación, o que hayan experimentado un total, eh, podríamos decir, eh, vacío de la realidad y transformada en otra. No quiero dar ejemplo de la esquizofrenia, pero. Se me ocurre cuando una persona realmente llegó a niveles en donde tanto familiares como allegados, como personas que lo quieren, le eh, pusieron un límite. Y ese límite muchas veces habla de esto, medicamentos, es que reclusión. Eh, el límite tiene eh, que ver con eh, lo que vos estás haciendo no se conlleva con la realidad. como si intentaras agarrar una silla que no está o cosas, dijeras algo que no no no concuerda con el contexto cosas así el exactamente. sistema ahí es cuando te diagnostica eh, claro cuando esto, en realidad chocan como dos realidades bien y Luis lleva un poco más este taller a eh, bueno él, él pertenecía a la red sanar en donde se generan eh, unas prácticas no me no me va a salir no me, de esto pero bueno era leus o batari eran una especie de de prácticas que se realizan en donde la persona esquizofrénica llega a puntos de entender los porqué de esa esquizofrenia de dónde viene de dónde esa? viene cómo cómo se inicia cómo cómo eh, comienza Y bueno, a través de estas técnicas que, que Luis la, las, las practica en sí mismo y que a su vez viene a olga Vázquez, a, a, yo creo que a dar un taller eh, con mucha conciencia, ¿no? Porque es difícil que, que las personas, una vez que vos pasás por todos esos periodos, hablen del tema. Claro. Es difícil eh, cuando vos ya pasaste por todo eso... que tus allegados vuelvan a hablar del tema porque ni siquiera lo entendieron. Claro. Entonces, acá Luis nos está tratando de brindar un taller en el Centro Cultural Olga Vasque para que vos puedas venir hablar, a hablar pues. de eso que te pasó. Por eso, eh, ¿qué sé yo? Decíamos eh, para el taller de soap painting tendrías que tener experiencia para este taller, eh, no sé, de acrobacia de telas, no, pero cierto requisito, bueno. Acá, este taller que Luis nos viene a brindar en el Olga Vázquez, me parece un taller no solo muy interesante, sino un taller que, que vendría a dar una mano. O sea, que vendría a ayudar ¿no? verdaderamente a, a combinar los conocimientos que tiene Luis con las personas que estén pasando por estas situaciones. Claro. ¿eh? En donde Luis nos cuenta un poco más no de, este, de esta forma... De la psicoeducación, no, y este esquizoanálisis, que habla de un dolor. Y que muchas veces ese dolor, para estas personas que sufren este este tipo de episodios, situaciones, es un dolor que ellos tienen que transformar en otra cosa. Y entonces, eh, creo que habla de esto de la reja paranoia. Canalizar y, y la energía. Un canalizar poco. la energía muy bien. Direccionarla eh, de manera consciente. Muy bien tía, muy bien tía. en donde Luis nos viene a, a, a mostrar a todos que, que esa energía existe y que se han creado técnicas súper racionales, porque le han creado doctores y, y gente que, que solo gente piensa de, en libros. Gente libro, de, la, sí. de la ciencia. De la ciencia, claro. Eh, ha creado técnicas para que vos eh, puedas transformar ese, ese dolor en arte principalmente. Miren qué... Qué cosa, ¿no? Que puedas transformar ese, ese momento en el que para vos, ¿no? perdés el control de vos mismo, tal vez. Para lo... la sociedad, en realidad. Bueno, para, el, para, para la, la sociedad. Para la sociedad, para la sociedad. Yo creo que muchas veces. Perdemos nuestro control social. O sea. Se nuestra no... realidad ordinaria claro, Y ahí por ahí sería el que se estamos no, un poquito se nos más filtra, cerca de la... claro, Se nos filtra un poco la realidad no ordinaria Y no podemos vivir en la realidad no ordinaria Sino que a través de nuestra energía Tenemos que tratar de combinarlas Y crear la realidad no extraordinaria que En realidad la idea de los talleres eh, Justamente es esto Poder canalizar energía de y, todos Y dar, darnos herramienta Que por ahí es lo que más nos falta Tener herramienta Porque uno piensa Me estoy volviendo loco ¿Puedo hacer algo con esa locura? No entrar eh, eh, en miedo o, o dejarse manipular por el sistema sí, y caer en sea, medicamentos. Seguramente o... sea una capacidad artística que está reprimida. Tal vez. Porque siempre la, vez, la propia creación eh, de algo es lo que nos salva. Crear miremos, algo de... miremos a estos eh, científicos que creen eso. O sea, Estos científicos creen que esa capacidad que te bloquea, que te descontrola, la podés transformar en arte. En arte. Me encanta, me encanta o sea pensemos que estos científicos creen en eso o sea eh, nos falta a nosotros dar a veces esos pasos no pero la gente que estudia mucho y que lee mucho comprende que esos bloqueos esos dolores esas situaciones que que después se transforman en algo que no podemos controlar lo podemos transformar en arte así que bueno ese es uno de los talleres esto es uno de los talleres que Luis. está dando Luis y otro taller que está dando Luis muy eh, enganchado a esto que estamos diciendo es que él además de ser arquitecto que ya habíamos contado un eh, psicoeducador Luis también es clown hace clown y ahí caete de cola ah. <risa> caete de cola porque se pone nariz de payaso se disfraza y te hace y te hace una obra eh, clown En, en un minuto En un minuto, multidisciplinario eh, otra, otra de las personas multidisciplinarias Multidisciplinarias del lugar, ¿no? Con, con ese encanto también eh, Payasesco y alegre Que sabemos que tiene el clown Bueno, para, para, para muchas personas Que no sepan que ese, que ese clown Sería una especie De obra eh, Llevada adelante por un payaso Claro, obra Pas eh, Esa sola persona es, es, A veces puede haber más clown okay. en la obra Pero en realidad la obra es llevada adelante por un payaso. Eso es lo más por ahí... O payaso, a ver, podríamos decir... Alguien con la nariz roja, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, en el espectador causa un efecto que la persona eh, esté tenga forma de payaso. Claro, tenga ese aspecto. Ese aspecto. Y po pongamos el ejemplo, ¿no? Está haciendo algo dramático con, con algo de payaso. Ahí chocan cosas y genera algo en el espectador. Y pasa lo mismo cuando haces... Eh, algo interesante o algo ficción, pero siempre está esta realidad de que. de, de, payasesco, sí, ¿no? sí, de que En realidad, más allá de lo que de la actitud que estás viendo, esta persona está vestida de vestida payaso. Vestida de, de, de payaso. Eh, el clown tiene un montón de técnicas. Muchas técnicas que tienen que hablar eh, que hablan de la relajación. De. de sentirte cómodo con tu cuerpo. Porque en realidad es el, el, el clown, la persona que, que practica el clown. Viene mucho de uno... Vamos a ir tirando ot otros, otros aspectos, ¿no? Pero ser mimo es casi hablar con tu cuerpo. Acá el clown, y hay otras técnicas de clown, muchas veces necesita hablar para, para agregarle algo más a, a, a, al acto. El contenido es un todo, por ahí. Claro, por a, agrega algo más al acto, pero si sí el cuerpo habla mucho de él, entonces estas técnicas de cuerpo y físico se practican y mucho. En este caso, Luis está proponiendo con eh, otro espacio cultural que es la Gran 7, tener la posibilidad de ir a practicar las técnicas físicas y eh, podríamos decir la puesta en escena eh, más física, más real, donde vos te tenés que mover en el espacio y tal vez eh, hacer cosas en la Gran 7. y venir al Centro Cultural Olga Vázquez y tener... Podríamos decir el armado del acto, que es algo muy difícil y complejo. Podríamos decir, la creación del guión. El acto, o sea, el acto eh, finalizado, lo físico, por ahí en la, en la Gran 7. Claro, se, el... se, se, se, se trata de, de unir las dos clases, ¿no? Porque ¿qué pasaba en la Gran 7? Había mucha gente que iba, pero que no se podía concentrar para crear la obra allá. Porque allá el espacio está dado a que se haga mucha. Eh, actividad física, ¿no? Entonces, claro, entonces, por ahí esto del guion o de lo hablado. De lo hablado, no, se viene a tratar al Olga Vázquez, se viene a tratar con Luis, que bueno, que es un, un gran clown. Eh, no recuerdo cómo se llama su personaje clown, pero ha estado con nosotros compartiendo muchos días en el Olga Vázquez y bueno, y lo conocemos. Eh, Luis te ayudaría a armar eh, el acto, a claro. guionarlo, a darle contenido, por ahí. Si no se te ocurre qué hacer, él te ofrece, qué sé yo. A, eh, algún librito, algún texto, alguna situación que te ayude a, te a eh, ayudarte a, a crear el, el acto, ¿no? Que es difícil también porque muchas veces no sabes ni siquiera dónde pararte, ni cómo arrancar, ni qué decir, ni nada. Y bueno, y Luis te va guiando para que puedas manejar los tiempos, para que sepas que algo tenga un principio, un, un, un desenlace y un final, ¿no? Y bueno, y cosas así que él te va ayudando a, a construir. no eh, nos acordamos no tenemos los horarios ni los días pero es verdad a no las tenemos, personas a las personas sí, que sí. le interese en Instagram Instagram a ver decirlo bien tía, en Instagram creo que es tallerista Olga Vásquez ¿no? no en el Instagram que, Instagram tallerista Olga, Olga Vásquez ahí perfecto. encuentran los horarios de estos talleres de Luis que como decíamos el Olga Vázquez siempre ofreciendo talleres eh, vanguardistas y con gente muy multidisciplinaria y siempre vamos a invitarles a todos a que vengan a canalizar ahí la energía y como siempre no puedo evitar decirlo A sacar un poco de energía también del resto. Aprovechemos, sí, sí, sí, sí. aprovechemos que en este lugar preocupa. se puede sacar mucha energía. ¿Te escuchan? Bueno, sí, sí escuchamos. Vamos, talleres Olga Vázquez. Bien, talleres, vamos, vamos. vamos a decirlo bien. Dale, ahí Juan que nos estaba aclarando desde la voz, el, de la, la voz de la pecera. La voz de la pecera. La voz de la pecera. Talleres Olga Vázquez. Talleres Instagram. Olga Vázquez. En Instagram. En Talleres Olga Vázquez hay todos los horarios, todos los talleres de Luis y todo lo que está sucediendo. Y sí. vamos con la sección eh, que acabo de inventar. Te Dale. tengo que contar encapuchado que se llaman Los clásicos bien, de la tía Juli Bien, los clásicos de la tía Juli Y acá uno de mis clásicos que siempre me gusta que suenen acá en la Reja Paranoica. Dale, entonces vamos a escucharlo. www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Volvimos, sí, volvimos acá sí. en Nos esta... <risas> Última edición de la Reja Paranoia. Vamos, vamos, vamos a presentar un poquito lo que sería el, el cuento de hoy de la Iseca. Sí, le, les contamos. El relato que, bueno, de la Iseca, en realidad, porque el cuento de hoy es de Pou pero Poe, lo relata sí, la Iseca sí. Lo relata siempre. la Iseca. Y bueno, le contamos de qué se trata un poquito. Como para ir entrando ahí un poquito sí, en la mística un, del una, cuento. Una introducción nada más. Este cuento habla de alguien que quiere hipnotizar a alguien que se está por morir. Y justo hablábamos de gente no muerta. Bueno, les presentamos el cuentito sí. y, y ahí escuchen y veamos qué sale. Y vamos a ver qué pasa con este sí, cuentito. De, sí, en contigo. realidad, los, los no muertos, el hipnotismo. Sí, sí, ahí. Vamos. Dale. Noche se llama el extraño caso del señor Valdemar y es de Edgar Allan Poe. Sí, sí, sí. Se ha hablado muchísimo. La prensa amarilla ha sacado jugosas notas con el caso del señor Valdemar, versiones corregidas y aumentadas. Ya estoy harto, así que he decidido yo hacer una declaración. Ya es hora de que diga lo que realmente pasó. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Soy un gran hipnotizador. Siempre me pregunté por qué en los experimentos de hipnotismo nunca jamás a nadie se le ocurrió hipnotizar a una persona en artículos mortis, o sea, mientras se estaba muriendo. Sería muy interesante... ...saber si se puede postergar el momento de la muerte... ...disminuir los dolores del paciente... ...bueno... ...yo era muy amigo... ...del señor Valdemar... ...sujeto ideal para los experimentos... ...bastaba hacerle unos pocos pases y ya enseguida caía en trance hipnótico... ...era un hombre muy nervioso Valdemar... Eh, tuvo la desgracia de enfermarse de tuberculosis... Ya uno de sus pulmones estaba completamente cristalizado, el otro casi también por completo, lógicamente, se estaba muriendo. Y él lo sabía. Yo soy, aparte de médico, hipnotista. Entonces me mandó una carta, porque yo le había hecho la propuesta a Valdemar, y me dijo, mire, si realmente todavía sigue con interés en hacer el experimento conmigo, le sugiero... Que venga hoy mismo sábado, porque los médicos dicen que no voy a pasar de mañana a domingo. Venga pronto. Fui inmediatamente. Ya es hora de que diga lo que realmente pasó. Lo encontré a mi amigo es esquelético Casi también por completo, lógicamente, apurece. Ah, eh... Se estaba muriendo. una gran paz Valdemar escuche cómo se siente tiene dolores todavía, toda la noche del domingo, amaneció, vinieron los dos médicos que lo atendían, se quedaron estupefactos de ver que Valdemar estaba vivo todavía. Había también dos enfermeros asistiendo y un estudiante de medicina que yo lo llamé a propósito, como un testigo más. Y de repente En Valdemar sucedió algo muy extraño, se estremeció, exactamente igual que una luz, una candela, que uno la paga. Se volvió intensamente blanco, ya le acercábamos el espejo y no había respiración. Te rogué. Valdemar. Valdemar me escucha. Está dormido, Valdemar. No. ...una contestación tan inesperada y espantosa... ...el estudiante de medicina se desmayó... ...los dos enfermeros huyeron espantados... ...y no hubo manera... ...de hacerlos volver... ...bueno... ...lo cierto es que no me atrevía ni a tocarlo... ...a Valdemar... ...fui dejando pasar las horas... ...y cuando me quise acordar dejé pasar los días... ...y pasaron siete meses... Siempre con Valdemar en el mismo estado. De muerto, vivo, no lo sé. No me despierte. Finalmente con los médicos llegamos a la conclusión. Bueno, a este hombre hay que despertarlo. Ya son siete meses. Tenemos que tomar al toro por los cuernos. Entonces empecé con los pases. Se sucedió a continuación, fue algo para lo cual ningún ser humano puede estar preparado. Valdemar se pudrió entre mis manos y sobre el lecho quedó una sustancia casi líquida de repugnar. El extraño caso del señor Valdemar. Edgar Allan Poe. Marte de Aini. Espacio recreativo para nuevos planetas. Música en vivo, comida vegana y escabio artesanal. Todos los martes de 20 a 12 de la noche. Martes de Aini. En el Olga Vázquez. Volvimos, volvimos. ¿Qué decís de los clásicos de la tía Juli? Muy, muy, bien. muy, bien, muy bien, muy bien, ya está, lo implementamos, sí, lo implementamos para siempre, hasta que clásicos los, hasta que los tía extraterrestres tía bajen alguna data y digan, no, no, pero ahora la música creo que es lo que más le gusta, es lo que más le gusta, no, sí, por sí, eso sí. es verdad, me parece que es eso, <risas> y la información, la data, la, la data, data, la data, la data sí, sí, hablando sí. de data, vamos con la sección, De filmoteca bueno, de Filmoteca, Filmoteca. También no le, hemos puesto, no le hemos puesto nombre a esta sección, pero nos acompaña desde el primer programa. Y bueno, siempre le traemos eh, por ahí a recomendar y que las busquen y que las encuentren. Y que no hagan como la tía, que si no las encuentra en subtitulado, no las ve. Vean las películas. Es muy difícil. Vean las es películas, muy... hagan el esfuerzo, valen la pena. Si no valen la, la pena, aunque estén traducidas, ¿vos y decís? Estas pelis que venimos recomendando valen toda la pena. Eh, no tienen desperdicio. Mucha gente que ya ha visto las pelis que hemos recomendado ha dicho, tienen razón. Eh, estamos de acuerdo. Tienen razón. Gracias Así... ahí por estar escuchándonos. Sí. Ya que gracias a todos. Ah, ahí... y ya vamos a mandar saluditos vamos a quien a no Ya no que dar el programa. Bueno, a Augusto, Auchi ahí trabajando. Auchi, eh... gracias ahí por estar escuchándonos. Eh, gracias, gracias por estar escuchándonos. Nos hace muy feliz que haya una dos tres personas escuchando ya no Silvia es, Silvia fija. Silvia Silvia fija Silvia muchas Silvia gracias fija. muy allá. bien salo gracias también no sé, no mandó mensaje hoy pero calculo que está por ahí seguro así seguro. que bueno eh, y bueno lo vamos a contar entonces sobre dos películas en este caso les venimos a traer dos películas que son bien sociales sobre una se está haciendo una serie en Netflix y es podríamos decir eh, verídica o sea ficcionada como le traíamos la otra vez eh, la, la, la película esta de Cristo es ficcionada pero es una realidad y suena... toma cosas de la realidad o sea la decora un poco la decora un poco pero, pero baja data eh, eh, verdadera y en este caso la película es suburra no sé si, si suena o no pero sí fue una peli bastante vista, bastante analizada, y habla sobre casos de corrupción en Roma. Una película italiana del año es, 2015. Ahí está, es una película italiana en donde lo que pasa, pasa todo en Roma. La peli realmente nos presenta un contexto político, social y de catombe increíble. O sea, es, es tan linda la película porque... La corrupción. Es una explosión de ideologías. Sí, sí, la, no, y uno, uno se pone contento porque casi puede eh, sentir lo que le va pasando a los personajes y, y, y trasladado a lo que uno siente muchas veces cuando ve su propia eh, estado o política en su propio país, ¿no? Eh, nota que es así, todo se va volviendo una pelota de, vamos a decirlo con toda la letra, de caca, de mierda. que empieza a ser cada vez más grande cada vez más grande cada vez más grande cada vez más grande cada vez más grande y, y realmente y te eh, tapa sí te sí te tapa. tapa a todos lo ¿No? que eh, pasa a todos a todos saben que siempre les vamos dando pistas sobre las películas siempre les vamos dando eh, información en este caso para que ustedes sepan no hay actores conocidos Solo hay nombres conocidos porque son nombres de políticos, de, de eh, traficantes... Nombres de, no sé, de gente importante de Roma que realmente yo cuando la vi no tenía ni idea... Pero sí sabía de qué me iba a hablar la película y es esto que estamos poniendo eh, en contexto, ¿no? O sea, la decadencia humana al servicio de eh, la política, la justicia, la policía... El contrabando, lo inmobiliario, porque la película trata, en, en, en resumidas cuentas, sobre un enrosque inmobiliario. Lo peor de lo peor. Exactamente, o sea, eh, termina siendo un enrosque inmobiliario para que ustedes vayan eh, eh, pochocleando con nosotros de a poquito. Imagínense si te dicen a vos, como ciudadano de una especie de ciudad o de pueblo, che loco, vamos a hacer la próxima Las Vegas. Así. En esta ciudad, en donde vos estás viviendo. Ah, sí, en la viviendo, ciudad de te, o sea... te decís, che, vamos a hacer la próxima Las Vegas. ¿Cómo que vamos a ser la próxima Vegas? Sí, va a valer todo. Te dice Va a caer todo acá. Juego, todo, todo. Eh, va a caer todo acá. No van a importar las leyes, no va a importar más nada. Va, va a caer todo acá. ¿Y entonces qué pasa? ¿Quiénes son los primeros que entran en esos juegos? Y, obvio, los políticos por un lado. Pero por el otro lado, ¿quiénes manejan, eh, podríamos decir... La verdadera calle, la sociedad ¿Quiénes las manejan? Y las personas que están involucradas en la sociedad Entonces sobre eso hay mafiosos Personas que se dedican a la trata De otras personas Todos, todos los actores eh, del mismo juego Todos los actores de esta realidad eh, No sé eh, Podríamos decir grandes empresarios Empiezan a jugar Un rol en la película Y todo se empieza cada vez que a complicar más Porque bueno La película, como saben, tiene este, este toque de que fue verídica, ¿no? de que esto pasó así. Entonces el contexto de la película es justo cuando en Roma, muy parecido a lo que a nosotros nos pasó en el 2001, 2002, no sé si los presidentes estaban medio volándose, había denuncias cruzadas sobre un montón de cosas, creo que había un caso de corrupción que estaba salpicando ya la persona que estaba involucrada en todo esto. Bueno, la película se acelera... De principio a fin hasta estallar. Eso es lo más lindo de la película. Porque vos vas diciendo, bueno, loco, más no se puede complicar. Sí, escena tras escena se complica un poco más. O sea, che, loco, ya está. Está tocando el límite, esto termina. No, no. Pasa otra escena que se vuelve más violenta, más sacada. Eh, así que, bueno, recomendadísima. Tiene un buen ritmo. Suburbia. Tiene un ritmo nena. zarpado. Su burra. Su burra. Su burra. Eh. Así que bueno. Una de las recomendaciones. Una de las recomendaciones. Ahí para... Y ahora arrancó una serie en Netflix. De eh, su burra. De su burra, sí. Basada eh... en su burra. Sí, en, en sí, su burra cuenta lo que pasó adaptada, eh, realidad, en Roma. Adaptada, claro, claro, exactamente. Entonces la serie va a contar un poco también lo que pasó en Roma en esa época. Recomendamos su burra entonces. Su burra. Y les vamos a pasar a recomendar, y acá me pongo de pie y aplaudo. Bueno, el nombre en ruso es impronunciable, pero lo voy a tratar de pronunciar. Es Aypak. A-Y-P-A-K. Pero la traducción en inglés es The Fall. The Fall. Espectacular. Espectacular. O sea, ¿te, lo te, dije salió, bien? te salió espectacular. Lo dije bien. Bueno, esta película rusa también la vi hace mucho tiempo atrás. Así que. Eh, Que recomendamos. De sí, en, en, en esa. En IPAC. Esta, IPAC, sí, sí. En <risa> es esta... el más lindo de todos. Sí, o sea, sí, de, todos, sí, los sí, sí. de Ipac, todos los nombres, IPAC, sería, Después pero... está romanizado y es Durac. Bueno, o sea, por eso es te digo pero. Durak, y pero de capaz full. que yo le digo a una persona rusa que está escuchando el programa iPac y me dice, no te entendí no, ni nada, nada, ni obvio, qué oye, No, es. Si no, no cual, se pronuncia así, sí. si calculo sí, que no se pronuncia así. No sé cómo cómo hablar en ruso, ¿viste? Pero bueno, ya no vamos a desarmar. Ah. <risa> <risa> se decía que iba a aprender ruso, pero bueno. Vamos. Eh, entonces estamos con default iPac. Y en esta historia nos encontramos para que todos nos pongamos en contexto. En Rusia. Hay tanta gente que miles de personas viven en un edificio. Eh, como una especie de monobloc. Claro. ¿no? Es como una especie de torre gigante en la que viven, eh, posta, no sé, 1500 personas. O sea, una cantidad de gente. Eh, parece ser que en Rusia, eh, muy bajando líneas del comunismo, más allá que ahora ya eh, tengan eh, gobernantes y se vote y demás. Se trata de que el pueblo, o sea la sociedad, se haga cargo en sí de la infraestructura de su propia ciudad. Eso es algo que se deja muy claro en la película porque acá este personaje es una especie de ingeniero que está a cargo de ese monobloc. Imaginemos una persona que tiene que eh, encargarse del mantenimiento de un edificio para más de 1500 personas. Estamos hablando de alguien Que bueno, que tiene ganas de hacerlo Es ya. el personaje principal Es el personaje principal de la película Y lo que le sucede es algo muy loco Pero acá me voy a Desviar un poco porque realmente no me acuerdo Si es navidad o año nuevo Algunas, o sea, En una de esas festividades Él descubre Que el edificio del que él era eh, Estaba a cargo Se está por derrumbar Que le queda poco tiempo No, no, se está por derrumbar ya Ya, él sabe que el edificio se va a caer eh, en, en, en horas. En horas, claro, en horas, ya... en horas se va a caer. Entonces, ahí la película decís: Bueno, avisa a alguien y esto se solucione. Decís: ¿Qué sentido tuvo hacer una película de esto? Pero no. Porque ahí la película se transforma, como estamos diciendo que pasaba en su burra. Nos cuenta qué decadente que es la política, la sociedad y eh, cómo todos se pueden quilombar aún más. Así que les voy a ir a relatar algunas cosas que empiezan a suceder Primero te enterás que él es un simple trabajador humilde Pero como uno diría un obrero que es eh, ferrocarril en un tren O una persona que viene de cualquier fábrica Él no era una persona adinerada y con poder Se queda, queda muy claro en la película Él va caminando al trabajo Entonces... Cuando él vuelve a contarle esto a la familia, la familia le dice, pero bueno, es, es Navidad, Año Nuevo, no se puede hacer nada, eh, ¿por qué no esperás a que pase todo esto? Y él entra como en un debate moral, verdadero, por su propia personalidad, en decir, no, loco, esto lo tengo que avisar porque si se cae, se muere gente. Entonces empieza una odisea, una especie de le voy a avisar primero a mis superiores, sí, ¿a quién le tengo después que le voy a avisar. ¿Quién es el responsable que me puede claro? No, quién, quién es responsable porque es lo que quería en sí que ahí se empieza a complicar toda la película. Él lo que quería era desalojar el edificio que se estaba por caer. Claro, él ya había comprobado que se estaba por caer, no había duda en eso. Pero qué pasaba cada vez que él pedía un, eh, che, el edificio está por caer, venía alguien le decía cómo sabes que se está por caer, entonces venían a corroborar que se estaba por caer. Llega un momento en el que, podríamos decir, le hacen caso y entienden que el edificio se está por caer. Pero eso, escuchen esto porque no va a caer toda risa. Acá está la peli, acá sí, está sí, la peli. Sí. Llega a oídos de quien se tenía que hacer cargo de todo esto, que era... Podríamos decir, en ese caso, no me acuerdo cómo ellos tienen divididos los poderes, pero podríamos decir el intendente del claro, lugar de o, esos, o el sí, gobernador sí, de la, de la, de, del espacio. Llega ahí la noticia de que se está por derrumbar. Que se está por derrumbar un edificio donde hay miles y miles de personas que, que también eran, pongámosle, no no de una clase social alta, serán una clase social trabajadora en donde... Ranchaban en los pasillos, se drogaban en un montón de lugares, porque él intentó decirle a la gente, Ey, loco, se estaba derrumbando, lo cagaron a trompada. O sea, fue una situación. Después cayó la policía también. No, no sé qué quería ir la gente del lugar. Entonces, él, cuando corrobora con otros especialistas que se está por caer el edificio, llega a oído de la. de la gobernadora. Y entonces la gobernadora está por hacer un trato. Pongámosle con su superior, o sea, con el, con el presidente de Rusia, para que le den fondos. Y entonces ella dice: Che, si se me cae un edificio, quiere decir que los fondos que me dieron anteriores los gasté mal, y entonces claro. no me van a dar plata. Eso? Claro, no me van a volver. Yo quiero tener un cierre de año, por eso no me acuerdo qué festividad era, si era Navidad o Año Nuevo. Ella decía: No, yo quiero tener un cierre de año en donde no pase nada. Y entonces la loca dice: Bueno, mátalo. Así resuelve. Dice, ¿a ¿Ah, quién es? Bueno, matalo. Y sí, se acerca Navidad y en el nuevo, o sea, la locura se Ah, sí, la es, matalos. O sea, eran tres, cuatro ingenieros los que ya habían resuelto que el edificio se caía. Matalos a todos. Y en uno de esos sí, estaba el personaje es, de, la, claro. de, la, de, la, de la peli, ¿no? Una muy, buena una muy, una muy buena película. Es una película increíble. Es una peli increíble porque vos decís, bueno, ¿cómo se puede pudrir más? Y que te quieran no, no, matar a vos y nada que ver. cambia, la película da un giro. Muy bueno, muy bueno. Eh, muy en, muy zarpado. Recomendamos, recomendamos de eh, full, entonces. Así que bueno... Eh, iPad, que no, que no. De que full me y riendo, ¿cómo decirlo? Pero bueno, eh... vamos, con películas. Películas. Ah, vamos con esas ah, dos. Vamos con esas dos. Vamos con un temita musical. Vamos a entrar a eso, entonces. Vamos un poquito ahí con un poco de ritmo, como para cambiar la, la etapa del cine. Volvimos, volvimos y, volvimos sí, y nos sí. vamos. Volvimos y nos vamos, como siempre. Muchas gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Sí, muchas gracias a todos por darnos también esta oportunidad Radio Radionauta. Sabemos que no nos quieren, pero nos quieren. Ah, nos quieren un poquito. Sí. O de a poco nos van queriendo De también. a poco nos van queriendo. Van, van queriendo a la reja paranoia. Eh, estamos en el Orga Vázquez Centro Cultural, Radionauta 106.3. Sí, explicando que Flipper era flipa y así nos vamos también. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. All right, ladies and gentlemen, Arctic Monkeys. <laughs> Go on then, man. Yeah, um, pretty fast, I think, yeah. <laughs> Use your imagination. <laughs> Have you got color in your cheeks? Did you ever get that feel? You can't shift the tide that sticks around Like summits in your teeth Out of some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly